Bienvenidas a todas y a todos un día más, una semana más, a Caixo Berriozar, el magazín de actualidad de Berriozar y Riatia. estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzquiplaza.net y para hoy como todos los días eh, os traemos un programa repleto de contenidos, nos iremos hasta Andalucía, bueno mejor dicho nos iremos hasta la casa de Andalucía con uno de sus miembros José Gómez Lara al que entrevistaremos en nuestro turno de entrevistas dentro de unos minutos para que nos hable de ese día de Andalucía que tendrá lugar el próximo día 28, aunque las celebraciones por el Día de Andalucía no se reducirán al día 28 sino es que se prolongarán durante buena parte de la semana Actividades en la Casa de Andalucía con motivo de su día de ese día de Andalucía, pero también otras muchas cuestiones de actualidad las que trataremos hoy aquí en Caixo Berriozar. Para empezar, os ofreceremos el informativo en euskera, el boletín Berrión al Bisteac. Posteriormente, también tendremos las noticias en castellano con nuestro con nuestro boletín Berrión Noticias. Y ya en la recta final de nuestro programa, hablaremos de internet, de los diferentes vídeos, redes sociales y cuestiones que vayamos encontrando por la red y como cada lunes os ofreceremos una receta de la mano de nuestra cocinera particular Raquel Marti Arturo Así que esto es eh, lo que tenemos previsto para hoy. Este es el menú para hoy. Esperamos que os guste. Quedaos con nosotros aquí en el 100.8 de FM o en guskiplaza.net porque vamos a comenzar ya mismo. Esto es Sky Show Berriozar. Otxailak hogeita bosten ditu gaurko honetan, astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irriotiaren albiste emankizuna. kizuna. Hogeita iru argazkilarik parte hartu zuten, berriozarko lehen argazki realian, iragan larun batean izan zen, otxailako hogeita iru, eta berriozarko lehen argazki realia egintzen esan dizu egun bezala. Bertan, hogeita iru lagunek parte hartu zuten, goizeko bederatziak edo bederatzi terditan, asizen ekimena eta ordu bat ater ditan amaitu. Parte hartzale bakoitzak hogeita zazpi argazki eman behar zituen, oietako bi kontrolekoak bata probaren asieran bestea bukaeran. Gainontzeko argazkien artean, argazkilari bakoitzak bost hautatu beharko ditu datozen egunetan, tematika libre dunak, baina zonalde konkretu batzuetan atera beharrikoak, arizi, etxa burua itxaurdi, eunzadi eta euntzeluze. luze. Baina asteburu honek bestelako albiste lagarriagoak utzi dizkigu auto bateek iruinean arripatu zuen berio ozarko bizi bat eta atzo zen du zen kontzepzion alberdi Larriaga hirurogeita abost urteko berriozartarria atzo goizean hiltzen Nafarriaako ospita egunean Iruineko erdialdeangun e, lagun batekin batera paseatzen zebilen bitartean auto bateek arripatu zuenean hirurogeita hemeretzi urteko beste emakume batek gidatzen zuen autoa, Gris koloreko xe TVbiza markako automobila Luurrri aspiko aparkaleku batetik ateratzen ari zen auto hori eta oinezkoak lehentasuna zuten arren bidea eman gabe atera zen galtza dara. Tarean konceppzionali alberdi kollpatu eta hainbat metro eraman zuen arrastaka. Iruineko Jangoasi miranda kalean gertatu zen istripua autobus geltokiaren aurrean bertara suhiltzaileak eta Iruineko udattzinak urhurbildu ziren eta berriozartarra autoaren azpitik bizirik ateratzea lortu zuten baina tamalez esan du Home sala ospitalean zeuden zen. Eta bestelako kontuen artean, asteazken honetan oiko osoko bilkura eginen du udalbatzak hilabetero Ilabe, bezala, hileko azken asteazkenean, otxaileko oiko osoko bilkura eginen da udaletxean. Itzordua, arre txaleko sei terdietan izanen da, eta johretuko diren puntuen artean 2002ko aurre kontuak izanen dira. Horrez gainera, 2002ko plantilla organikoa eta publikoaren eskaintza, lan eskaintza onartuko dira, berdintas en aldeko manifestu bat ere aurkeztuko da eta bi mozio eztabadatuko dira. Bata Nafarroaren eh, ondareen aldeko platformak aurkeztutakoa eta hildo beretik izquierda eskerria udaltaldeak aurkeztutako beste bat, non onartzen baita Eliza Katolikoaren eta gainerako erlijo konfesioen ondasunen zentsua egitea, baita erakunde hoiek haien ondasunen gaineko hiri kontribuzioa ordain dezaten beharrrizko neurriak ere. Eta aur eskolara joanengara orain hemendik oso gutxira zabalduko baita bertan izena emateko epea martxoaren batetik amaabostera bitartean zabalik egonen da aur eskola publikoan, udalaren aur eskolan izena emateko Epea. Argibideak eskatzeko, edota eskabide horriak jasotzeko, berriozarko udaletxeko atondora jo behar duzue, kale berrikaleko zazpigarren zenbakian, goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara, eta hemendik dik gutxira udalaren weborrian ere eskuragai izanen dituzue, baita zero amabi telefono zenbakian ere. ola aipagai izan ditugu orain, asteburu honetako futbol norgehiagokak aipatuko ditugu San Kristobalekin hasiko gara usna berdindu baitzuen infantonesen kontra, usnako berdinketa eta partida da hotza bai temperaturari dagokionez, baina baita joko maila eskasari dagokionez ere. Baina baditugu beste emaitza batzuk aipatzeko berriozar futbol elkartearenak aintzuzen, gizonezkoen futbolari dagokionez regional mailako taldeak atxeden aldia izan zuen asteburu honetan, bigarren gazten mailak e, do bigarren gazten mailako taldeak berriz ariotxapearen aurka jokatu zuen eta elurran delata atzeratu behar izan dute partida beraz emaitzarik ez kasu honetan ere kadeteak a talde en gazte berriaken kontra jokatu zuen eta lau eta bat irabazi egin zuten berri ozararek Kadeteak be taldeak berriz ardoiren kontra jokatu zuen zizur nagusian zorzie eta ZEN galdu egin zuten hauek kadeteak e, e, ez barkkaatu A taldeak doneste bere aurka lehiatu du zen eta bat eta lau irabazi egin zuten berri ozarkoek aurreak be taldeak berriz, ardoiren kontra jokatu zuen berri ozarren eta banakak hau kineta erdi zuten eta bukatzeko erregional mailako emakumezkoen taldeak itaroa huarteren kontra jokatu zuen eta 3 eta 1 galdu egin zuen. futbito emaitzak aipatuko ditugu berriozar A taldeak bidezarre izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen berriozar bek ere bidezarre izan zuen aurkari hauek ere irabazi egintzuten berriozarzek Lizeo Monjardinen kontraan jokatu zuen eta galdu egintzuten berriozar dek agoitze izan zuen aurrez aurre irabazi egintzuten berriozartarrek berriozar ek galdu egin zuen lagre onaren kontra berriozar efek aran esportu izan zuen aurkari eta galdu egin zuen e, Berriozargek Huertoren kontra jokatu zuen hauek irabazi egin zuten Berriozar Hek Lorenzo Goikoaren kontra jokatu zuen irabazi Berriozartarriek Berriozar Ik kontra jokatu zuen Noainen eta galdu egin zuten Berriozar Jotak Mendy Jorriren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen Berriozarkak Avance eskabarte talderen kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen eta bukatzeko Berriozar Elek nesken taldeak galdu egin zuen bidezarriaren aurka. Eta kirolemaitzen ostean gure kiosko digitala zabalduko dugu. Eguneko egunkariei errepasoa egiteko. Normalean berri egunkaria hartzen dugu errepaso honen abia puntu, Baina astelenero bezala berri egunkaririk ez dugu kioskoetan. Eta beraz diario de notizia hartuko dugu esku artean. Oskar sarien inguruan hitz egiten digute Lenik eta Bain lehrioburu nagusian. Argo filmik honena askoren artean banatutako Oskar Sarietan badira beste kontu batzuk ere Nafarroatik hurbilago daudenak. Emailiaren arrastoa Hongkoneraino jarraitu du Zerbera Auziaren ikerketak Hongkonerainoan joan behar izan dute. E, ikertzera CaixaBankek lantaldearen murrizketa plana aurkeztu du eta gutxienez 3500 pertsona kaleratzea aurre ikusten du eta bukatzeko eguraldi kontuak elurteek eta hotzak ez duten Nafarroa geldiaraztea lortu. Gara egunkaria hartuko dugu orain, eta hause lerroburu nagusia sorturen nazio batzaharra gaur bilduko da estrenakoz irunean. Hauek ere, Oskar Sariak dituzte haipagai ondoko lerroburuarekin, argok du film honenaren Oskar Saria Eta bukatzeko albiste deigarri bat, deigarria eta kezkagarria. Jolanda González-en iltsailea, estatuko segurtasun indarren kolaboratzailea da. Eta honekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu, hauek ere, harri eta Oscar Sarietan paratu dute, argo eta life of pee irabazle askoren artean banatutako Oskar Sarietan. Eta nafarroa urbilduz, hausel, gora egin eginduten nafarroan, langabetu eisoilik deskontuak egiten dizkieten saltokiak. Bukatzeko, leherroburu hau irakur dezakegu nafarroak alertan du gaur elurrearengatik eta temperatura balizu. BASUEN Tiraba BASUEN GATIK Tira ba, eguraldia izpide dute Euskal Herriko eta Nafarroako egunkariek eta ere eguraldia izanen dugu dato zen minutuetan <gülüyor> Eta negu giroa da nagusi eguneko ordurik gehienetan elur zaparradak ugariak izanen dira, e, izanen ari dira, hobe esan da izan ere, ba, lehenbiziko e, elur zaparradak jasan baititugu dagoeneko. Naiz eta temperatura apurka-apurka igotzen hasi, oraindik dik toki askotan ikusiko dugu, eundik irureun metrora goizean eta pixkanaka-pixkanaka elurkota igotzenaz, hasiko da larehun metrora bitartean e, termometroei dagokionez orainxe bertan 0 azpitik gradu bakararrira gaude berri oarrien eta datozen orduetan termometroak ez dira sobera mugituko 0 eta batzen graduren bueltan ibiliko baita eta esan dugun bezala elurria izan dezakegu egun guztian zehar. Tiraba hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.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 Como os hemos comentado hace un rato Vamos a hablar ya de ese día De esas jornadas de la cultura andaluza Que tendrán lugar eh, esta misma semana Para hablarnos de todo ello Tenemos al otro lado del teléfono A José Gómez Lara Miembro de la Casa de Andalucía Al que saludamos ya Buenos días, José Hola, buenos días Bueno, pues eh, como hemos dicho Las jornadas de la cultura andaluza Creo que son ya las trigésimo terceras La <risa> edición número 33 Me parece que estoy leyendo aquí Sí Esas jornadas eh, mm. que empiezan este mismo 28 de febrero, eh, con ese Día de Andalucía. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué actividades tenéis preparadas para los próximos días? Bueno, pues en realidad, el, el ser una, una casa ya con tantísimos años, sí. pues nos ha hecho veterano Y lo que hacemos mm. es prácticamente una reiteración, ¿verdad? Entonces, <risa> en esta ocasión, y dado que las cosas económicamente pues van como van en todas partes, y en nuestra casa también... <risa> Pues hemos, hemos preparado una jornada pues bastante austera uh -huh. y eh, dentro de, de un marco sencillo, pero cariñoso del mandat, que tenga calor de amigos, hemos preparado eh, los siguientes actos. Uh -huh. Primero, el día 28, efectivamente, eh, se empezará con, con el pregón, eh, la apertura de la jornada con un pregón que en esta ocasión pues lo va a... A, a llevar a efecto el presidente del Parlamento de Catalu de, de Navarra, uh -huh. con lo que para nosotros, hombre, pues en realidad es un orgullo que, que, que un cargo tan importante dentro de, de la comunidad, pues sea el que nos hace pregón claro. eh, sabemos que no estamos que la política está de capa, de capa caída y que hay muchos políticos que dejan mucho que desear pero dentro de lo que cabe el presidente del Parlamento no deja de ser un representante digno y un representante que representa prácticamente todo lo que significa la barra desde el punto de vista institucional uh -huh. eh, también haremos una elección de las damas de honor para, para que nos representen durante todo el año los actos oficiales uh -huh. sí. eh, y, y habrá también pues una exposición de traje de flamenca ...y finalmente pues acabaremos con un vinito español... ...en vez de eh, este año no hay más que eso, ...un vinito y para usted de contar ¿verdad? No hay, ...no hay presupuesto para más ¿no? ...no tenemos presupuesto para más ¿no? ...bueno pero en todo caso eh, será un día de celebración... ...y, y de motivo de reunión y, y al final la compañía... ...y el, y el mero hecho de, de estar eh, celebrando ese día de Andalucía... ...será ya suficiente ¿no? ...no hace falta... ...hombre, es eh, lo más importante más. y sobre mm. todo también... ...porque el día de Andalucía no es un día que que celebra alguna festividad eclesiástica, no mm -hmm. no, celebra realmente Eh, eh, el ponerse en pie de un pueblo y reivindicar sus derechos como pueblo uh -huh. y ganarlos uh -huh. por lo tanto es un día importantísimo para todos los andaluces y por supuesto para los que vivimos en Navarra también verdad efectivamente eh, de todas formas y antes de seguir adelante con la entrevista eh, tenemos que decir que los actos de celebración no se limitan al día 28 sino que siguen adelante ¿no? el 1 por de, supuesto, marzo, el 2 por de marzo supuesto. el día 1 de marzo pues tendremos una charla coloquio Uh -huh. eh, a cargo de Don Carlos Pote, eh, que nos va a hablar de, de dentro del mundo de los toros, lo habla de la rivalidad de los viejos toreros verdad uh -huh. en, en, en una charla que se, llama, se llamará por colleras, que es una frase de entre los toreros, verdad. Uh -huh. Y entre comillas la competencia es decir, la competencia que tenía entre los lagartijos y toda esta gente que es un poco donde se va configurando el mundo de los toros que conocemos hoy, ¿verdad? Uh -huh. eso, eh, eso en cuanto al día 1 y también va a haber algo de gastronomía me parece. El, el mismo día, cuando acabe esa charla pues para quitarnos un poco el sueño de la charla bueno, tenemos un concurso de gastronomía también con platos típicos andaluces y habrá un su jurados, sus premios y tal y, y bueno, y, y ahí ahí cerremos el día, ¿no? Y luego, uh -huh. pues claro, lo, lo, lo que se presenta pues ha de entre todos, ¿verdad? Efectivamente, que eso nu nunca está de más. El mismo, el bueno, ya el día 2 Sí, el día 2 eh... es por decirlo así, entre comillas, eh, eh, desde el punto de vista festivo, eh, el más importante porque es eh, el, un acto flamenco, ¿verdad?, uh -huh. de folclore andaluz, en el que participará eh, participarán pues, todos los cuadros artísticos de la casa y un grupo invitado, que es el Grupo Ucraí, uh -huh. Eh, de Ángel Ocráy Y después pues, haremos una cena eh, Cada uno se paga la suya, como es lógico Pero bueno, calculamos que nos podemos juntar Pues 100 personas cenando, ¿no? Bueno, y que, y, que no y cuando hay 100 mal. personas cenando y han cenado Y han bebido un poquito, pues la fiesta está garantizada uh -huh. sí. eh, eh, no, no está nada mal en los tiempos que corren Reunir a unas 100 personas en una, en una cena así, ¿no? Sí, sí Hombre, los, los precios son muy populares ¿eh? uh -huh. Que cenar cenarnos cuesta eh, eh, 11 o 12 euros ¿eh? sí, que, y, y, y, comemos y cenamos bastante bien ¿eh? uh -huh. Y ya los actos concluirán el día 3 de marzo. Exactamente, luego el domingo, pues por tradición <risa> habrá una misa, que eh, las tradiciones son buenas todas, ¿verdad? Pues bueno, pues habrá un, un, una misa y posterior a la misa Eh, eh, la gente se junta en torno a la casa a la, a la hora de hacer el vermú uh -huh. con el coro y tal, que se agita un poquito y bueno, pasamos allí un, un, una hora o hora y media pues bastante, bastante importante, y luego a mediodía pues vamos hacer otra comida parecida a la de la cena del sábado uh -huh. también nos, nos esperamos juntar eh, 60, 70 o, o 80 o 100, yo que sé, pero uh -huh. vaya bastantes también, ¿no? y después de, de la comida, pues es un concurso de sevillanas en el que participa, es, es, los concursos son todos abiertos, participa hombre, la, pues la gente de la casa que está bailando y que forma parte de los baleros y toda esta gente, pues, uh -huh. pues bueno, se retan unos a otros y también pues hacemos sus jurados, sus pequeños premios y tal en fin, también te, nos lo pasamos bien aunque esto de los concursos al final casi siempre acaba con más sabor de boca ¿no? Porque, <risa> por la sí, sí, por eh, la competencia ¿no? pero pues, sí, pero va en el suelo va en el sueldo, en el sueldo. <risa> eh, pero la verdad es que también se pasa bastante bien ¿no? uh -huh. hasta que no habla el jurado todo va bien Efectivamente, Yo, todo el público disfruta y los propios artistas, ¿no? Hasta, eh, hasta que dice el jurado su veredicto Eso es, y, y sobre el tema de este, pues mira, y luego además, no solamente la Casa de Andalucía está, digamos eh, eh, eh, eh, realizando actividades eh, el, estos los, estos tres o cuatro días durante todo el año en la Casa de Andalucía pues hay eh, clases de baile, hay ensayo de, de los ballet, mm -hmm. de, del coro eh, hay diferentes celebraciones, como la del Roxy La feria de abril, eh, la fiesta de San Fermín, la fiesta de Berriozar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una casa que está, eh, digamos, en las actividades prácticamente eh, todo el año, a la vez que eh, el, el bar de, de la casa es un bar también abierto al público, es no es un bar exclusivamente para socios, mm. y también en la Casa de Andalucía, pues, por lo menos los, eh, los, los habituales cenamos allí todos los sábados y nos lo pasamos bien, unos ven el fútbol, otros juegan al mus y otros cantan. Vamos, que no paráis durante todo el año. Y, y bueno, supongo que en eso tendrá que ver también o que eso te, tendrá que ver también con que la casa sea una casa veterana que tenga ya muchos años a sus espaldas organizando actividades, ¿no? Eso también se notará. ...sí hombre, es verdad que esto es un, un, un cúmulo de experiencias... Eh, eh, ...también es importante decir que afortunadamente la Casa de Andalucía... ...en cuanto a su número de socios, en cuanto a la edad de los socios y tal... ...pues es una casa que, que tiene mucho futuro por delante... ...teniendo en uh -huh. cuenta que, que, que igual tenemos 20 o 25 socios menores de 16 años... ...y, igual te, y, y tenemos un montón de socios que, que no llegan a los 50... Uh -huh. ...y luego quedamos unos cuantos charros por allí ya de los viejos viejos... <risa> que bueno, que, que ahí estamos, ¿no? Pero vaya, quiero decir que hay una casa que goza de buena salud. Mm -hmm. Buena salud, digamos, de verdad, física. La económica es otro cantar. Eso, eso es si... otra cosa, ya para y, y que me parece que es un mal que sufren no, ya muchos no, muchos colectivos y, y muchísimas asociaciones, ¿no? No solo la vuestra. Sí, pero llega un momento en que, es decir, eh, uno puede adelgazar, puede adelgazar, puede adelgazar hasta que llega un momento en que ya no Bien. puede adelgazar más. Mm -hmm. Y, lamentablemente, por la Casa de Andalucía, como tanta otras entidades, pues está endeudada, tiene sus explotecas, porque compró la casa no hace tanto tiempo ahí en Berrioza, mm. en concreto en el año 2000 y bueno, los bancos aprietan durante 30 años y bueno y, y, y la verdad es que si las subvenciones públicas eh, bajan, como están bajando, por otra parte totalmente normal, es decir, eh, eh, es preferible que no cobren por los fármacos antes que den subvenciones a la Casa de Andalucía ¿así mm. me entiendes? Sí, sí, y si sí. hay que tirar la llave pues se tira y punto, no pasa nada pero vale, quiero decir que económicamente la situación está bastante regular mm. Ante esa situación situación económica tan eh, irregular. Eh, bueno, me imagino que el empuje, la imaginación y el echarle ganas será la única alternativa y en eso también es importante ese cambio generacional que decías tú, ¿no? Se lo Porque... echamos, se lo echamos. Lo que pasa es que los bancos, lamentablemente, no saben de ganas de, de empuje. No, no. Ellos saben solo de, de plan de contable mm. y llega el día 18 del mes y para y si no hay, no le eches ganas que a ellos no les interesa, a, a los bancos no les interesa la cultura, no les interesa los ciudadanos, no les interesa más que la puta avaricia de, de, de, de, de, de sus clientes, bueno, de sus clientes no, de, de, de sus de, de los banqueros, no uh -huh. de los bancarios, de los banqueros. Uh -huh. Y lamentablemente nos están estrangulando de una manera bastante fuerte. Uh -huh. En ese sentido también vemos que el discurso se repite también en muchas asociaciones, ¿no? En la Casa de Andalucía, pero también están surgiendo otras muchas, ¿no? Aquí en Berriozar también tenemos unas unas cuantas que están intentando luchar contra esa avaricia de, de los bancos, ¿no? Se está produciendo una, una reacción en, en todas las asociaciones de, de este tipo, ¿no? Sí, sí, hombre, y, y, y yo tengo tengo que manifestar porque porque yo creo que, que es obligado a hacerlo que eh, de momento, y hasta el momento, pues tanto el gobierno de Navarra como el ayuntamiento de Berriozar, pues la verdad es que con la casa están haciendo un esfuerzo importante, imagino que con toda la... con todas las asociaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y yo y sobre todo, el momento del barrio tengo que, que, que decir públicamente, porque, porque es merecido hacerlo, de que está poniendo el acento del poco dinero que manejan en mantener estos vínculos culturales que hace que los ciudadanos se junten uh -huh. eh, y que cada día sean más iguales y cada día haya menos diferencias, etcétera, etcétera. Uh -huh. A mí eso me parece importantísimo, porque eso es enriquecer el futuro de, de todos los navarros, ¿no? Uh -huh. Oye, eh, otro tema que quería tratar contigo, José, es el de ese relevo generacional del que hablábamos antes, es que a veces parece que el folclore, el seguir con las tradiciones de la, de la tierra de uno, parece que ya eh, solo atrae a las personas mayores, pero en vuestro caso estamos viendo que, como tú decías antes, también hay muchos socios jóvenes que parecen dispuestos a seguir con ese trabajo, ¿no? Sí, sí, pero pero además aquí me gustaría poner el acento en una cosa en una cuestión que a mí me parece importante. Yo ya tengo 67 años. Uh -huh. salido de Andalucía cuando tenía 17, con lo cual ya ha llovido. Uh -huh. eh, yo creo que las relaciones hoy eh, tienen que dar un, un giro para, digamos, para Para seguir siendo lo que son, tienen que asumir una cuestión importante y además es importantísimo que los poderes públicos, digamos, le den una vuelta en la cabeza a esto. Es decir, nosotros somos andaluces, pero la Casa de Andalucía eh, está llena de andaluces, de navarros, de gente que son de, de, de, de Murcia o que son de, de, de Toledo, etcétera. Uh -huh. Bien, nosotros tenemos una raíces cultural Digo nosotros los andaluces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es la esencia de la Casa de Andalucía pero, la, pero estamos insertados en un pueblo Que tiene otras raíces culturales uh -huh. Y... El futuro el futuro cultural de navarra será la fusión de, de todas esas raíces culturales y el futuro de navarra cuando pasen 50 años será una suma de todos los aportes culturales que han venido de los diferentes pueblos que estamos aquí uh -huh, indudablemente Por lo tanto, yo uh -huh. creo que los poderes públicos para dar las subvenciones etcétera etcétera tendrían ...tendrían que innovar en el sentido de que la Casa de Andalucía no solamente hay que hacer folklore andaluz... ...no, también porque tenemos unas aulas extraordinarias bien condicionadas, etcétera, etcétera... ...también había que empezar a mover la, el hecho cultural navarro dentro de la Casa de Andalucía... ...porque es que los, estos, toda esta gente joven ya no son nacidos en Andalucía, ni siquiera si son nacidos aquí... Uh -huh, y sí, a mí sí. me parece que sería extraordinario que alguien que es capaz de bailar magníficamente una sevillana también pueda hacer una jote una jota o un zorcico. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo, eh, José. <ríe> pues nada, ya como se nos está terminando el, el tiempo, tenemos que pasar ya al informativo, eh, nos vamos a ir eh, despidiendo, deseándoos toda la suerte del mundo para esas actividades, para esas jornadas eh, culturales eh, en torno al Día de Andalucía, que, como hemos dicho, comenzarán el próximo Día 28. José Gómez Lara, miembro de la Casa de Andalucía, muchísimas gracias por haber estado con nos nosotros ...y hasta la próxima. Pues una... Muy bien, muchas gracias y un saludo a todo el pueblo de Berriozar, eh, al ayuntamiento también, y le esperamos estos días por nuestra casa, que siempre van a tener un buen pesqueíto y un buen vinito. Efectivamente, bueno, pues... Eh, a, a, ...hacemos extensible esa invitación a todos nuestros oyentes, si te parece, José. Muy bien, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Volando a tu ventana darte un beso en la cara y acaricia el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara susurrarte al ojido que siempre me amara peinarte el pelo con la yema de mi dedo De corazón lleno de ilusiones cada noche una aventura llena de travesura tengo un millón de sueños quisiera ser el aire para tu reja mirándote a la cara y solo si tú me dejas, un laitito de tu cama esperaría que despertara decirte solo dos palabras te quiero A tu ventana Darte un cara 25 de febrero de 2013, esto es Berrión Noticias, el, bol el boletín informativo de Berriozar y Reatía. 23 fotógrafos participaron en el primer rally fotográfico de Berriozar, el primer eh, rally que se celebró el pasado día 23 de febrero, el pasado sábado, y que contó con la participación de 23 personas. Comenzó a las 9 y media de la mañana y tras un parón a las 11 para reponer fuerzas, reanudaron la actividad sobre las 11 y Y media El último participante entregó las fotos a la una y media del mediodía. Cada concursante tenía que entregar 27 fotografías, incluyendo dos de control, una al empezar la prueba y otra al terminarla. De esas 25 fotos restantes, cada participante tendrá que elegir en los próximos días cinco de ellas, una por prueba, que serán las cinco fotos con las que participe cada uno. Las pruebas fueron de temática libre, aunque estaban sujetas a unas zonas. En concreto, Arizi, Echaburua, Ichaordi, Eunsadi y Euntzeluz say Aunque el fin de semana nos dejó también otras eh, noticias eh, más tristes, más luctuosas, y es que falleció la vecina de Berriozar, atropellada por un turismo en Iruña, Concepción, alberdi la Reañaga, de 75 años y vecina de Berriozar, falleció ayer por la mañana en el complejo hospitalario de Navarria después de ser atropellada por un coche cuando caminaba por una acera del centro de Pamplona. El turismo que la arrolló, conducido por otra mujer de avanzada edad de 79 años, acababa de salir de un garaje subterráneo y se la llevó por delante, literalmente. La fallecida paseaba por la acera de la calle Yanguas y Miranda de la capital Navarra, acompañada por una conocida con la que se había encontrado en la Villavesa, en la que había subido desde Berriozar al centro de Pamplona. En ese momento se produjo el fatal suceso a la altura del portal número 19 de la citada calle, justo enfrente de la estación de autobuses. En ese momento, sobre las 9 menos 20 horas, un turismo marca Seat Ibiza de color gris salían de un aparcamiento comunitario a través de una rampa de una elevada pendiente y de escasa visibilidad y golpeaba con su frontal a la mujer que acababa cayendo al suelo. El cuerpo de Concepción Alberdi quedaba atrapado debajo del vehículo implicado en el accidente y era rescatado aún con vida por los bomberos y los agentes de la Policía Municipal de Pamplona que se trasladaron al lugar, aunque como hemos dicho, tristemente Concepción Alberdi eh, acabó falleciendo en el complejo hospitalario de Navarra. Pasamos ya a política municipal, ya que el próximo miércoles tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero. Como todos los meses, el último miércoles de febrero se celebrará el pleno municipal entre cuyos puntos a tratar están los presupuestos de este año, aunque además de ello también se debatirán otras cuestiones como la aprobación de la plantilla orgánica y oferta pública de empleo para 2013, un manifiesto por la igualdad y dos mociones, una presentada por la Plataforma en defensa del patrimonio navarro y otra en la misma línea presentada por el Grupo Municipal Izquierda Esquerra por la que se aprueba la realización de un censo de bienes de la Iglesia Católica, así como las medidas necesarias para que esta entidad pague la contribución urbana de sus bienes. Y nos vamos ahora a la escuela infantil donde en breve comenzará el plazo de inscripción. Este plazo para inscribirse en la escuela infantil municipal de Berriozar permanecerá abierto del 1 al 15 de marzo. Para obtener más información o recoger las hojas de inscripción hay que acudir al ayuntamiento de Berriozar en el número 7 de la calle Caleberri de 8 y media a 11 de la mañana o a través del teléfono 012. Y pasamos ya a hablar de deportes. Eh, comenzamos con el partido del San Cristóbal contra el Infantones. El resultado de empate a cero refleja el poco juego que hubo en el encuentro que enfrentó al Infantones con San Cristóbal. La gélida temperatura tampoco ayudó a presenciar un bonito encuentro y en un partido que se jugó al patadón lo más destacable fueron las defensas de ambos equipos. La anécdota la protagonizó el árbitro que suspendió el partido a falta de un minuto para Para que finalizará Pero también este fin de semana ha habido otros resultados en los que fijarnos a continuación hablamos del Berriozar Club de Fútbol en sus distintas categorías en fútbol masculino, el equipo de primera regional tuvo descanso este fin de semana y el de segunda juvenil no pudo jugar debido a la nieve, el partido se aplazó hasta una próxima fecha, el cadete A sí que jugó contra el Gaste Berriac y venció por 4 a 1 mientras que el cadete B jugó contra el Ardoi y perdió por 8 a 1 y el Infantil A tuvo como rival al Don Esteve y eh, venció por 1 a 4, mientras que el Infantil Beck también jugó contra el Ardoi y empató a 1 En cuanto a Féminas, el equipo de regional femenino tuvo como rival a Itaroa uarte y perdió por 3 a 1 Y pasamos ya a los resultados de FUTBITO. El Berriosar A jugó contra el Bidesagra y venció por 0 a 1. Berriosar B también tuvo como rival al Bidesagra y también ganó. Berriosar C jugó contra el Liceo Monjardín y perdió. Y el D jugó contra el Aois y venció. Berriosar E tuvo como rival al Lagraona y cayó derrotado. Mientras que el Berriosar F eh, jugó contra el Arana, Aran Sport y... Y, eh, también perdió el berriozar eh, G, tuvo como rival al Colegio El Huerto y venció mientras que Berriosar H se enfrentaba a Lorenzo Goicoa y también ganaba aquí en Berriosar. El berriozar I tuvo como rival al B de y perdió mientras que Berriosar J se enfrentaba a Mendy Yorri y venció. Berriosar K tuvo como rival al avance escabarte en Azos y perdió mientras que el berriozar L... Eh, cayó aquí en Berriosar contra el Bidesagra Después de, de repasar la tabla de resultados de este fin de semana, es hora de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día y comenzamos con el diario de noticias que empieza hablándonos de los Oscars. algo mejor filme en unos Oscars muy repartidos en los que sorprende la vida de Pi. Es el titular principal del diario de noticias de hoy en su edición digital, aunque también hay otra cuestiones más cercanas a la actualidad navarra. La investigación del caso Cervera sigue el rastro del email hasta Hong Kong nada menos. Mientras que en cuestiones de economía hay otros asuntos que preocupan y mucho CaixaBank plantea su plan de reducción de plantilla al menos 3.500 personas. Y para concluir, Diario de Noticias nos hablan del tiempo las nevadas y el frío no logran paralizar Navarra. Tomamos ahora como referencia el diario Gara En el que nos hablan de Sortu Del partido eh, recién creado y presentado este fin de semana El Consejo Nacional de Sortu se reúne hoy en Iruña por primera vez También en Gara nos hablan de los premios Oscar Argo se alza con el Oscar a la mejor película Con ese titular aséptico Nos si informan de la actualidad cinéfila Y por último una noticia eh interesante y preocupante al mismo tiempo el autor de la muerte de Yolanda González es colaborador de las fuerzas de seguridad del Estado. Y concluimos nuestro repaso a los periódicos, a los titulares del día, con Diario de Navarra, que también se fija en los premios Oscar Argo y La Vida de Pi triunfan en unos Oscar muy repartidos. Aunque también se acercan a Navarra con el siguiente titular, crecen los comercios que ofrecen descuentos exclusivos a desempleados. Y para terminar, en Diario de Navarra destaca la meteorología. Navarra sigue hoy en alerta por nieve y bajas temperaturas. Pues bien, con este titular cerramos nuestro kiosco digital, aunque no dejamos el tema de la meteorología. Nosotros también queremos hablar del tiempo y lo hacemos a continuación. nieve, eh, tiempo típicamente invernal el que tenemos hoy y el que posiblemente tengamos mañana también. Parece que la cota de nieve irá lentamente subiendo desde los 100, 200 metros en la que en los que está ahora hasta los 400 eh, a lo largo de la tarde, pero parece ser que en lo que a corto plazo no nos va a abandonar. Ahora mismo tenemos una temperatura de un grado bajo cero en Berriozar y parece que el mercurio no va a variar en exceso ya que se mantendrá en torno a los 0 grados y la nieve seguirá presente al menos durante todo el día de hoy.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 Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar En aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia Te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo Os pondremos al día con los resultados deportivos Actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar Además, durante 90 minutos también nos ofreceremos las mejores entrevistas Efemérides, secciones de la semana y la mejor música Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche En el 100.8 FM y en egustiplaza.net Aurera Beti, sure, qui doy programa bien, pues como habréis notado ya, eh, la mayoría de vosotros hoy no nos acompaña nuestro compañero Jaime, ya que tiene cuestiones médicas eh, que le reclaman eh, su tiempo y por lo tanto hoy estoy yo para hacer la sección eh, Sarean. Eso sí, Jaime nos ha dejado ya preparados unos cuantos contenidos, ya que él es el experto que suele andar por las redes sociales eh, y buceando por internet y hoy nos ha traído eh, un eh, nuevo una nueva grabazion. Esaten duen bezala, gaur sarean sekzioa ezu du jaimek eginen nik baizik, baina lana egina utzidit esan beharko dut e, ba, grabazio bat utzi digulako hemen e, internetetik, facebooketik atera duen video bat da audio bat obe esan da eta honetan entzun dezakegu nola ba, bezero batek e, adagria jotzen dion telefoniot konpainia bateko Ba, operadora bati normalean baddakizue etengabe hotxe egiten digutela, eta kesa bat dugun bakoitzean ba, itxaron behar dugula, beste pertsona batekin pasatzen gaituzte, beste itxaron aldi bat eta azkenean iaia ba, ia erotu arte, bada orainoan mm, gauzak aldatu egin dira eta bezeroa da e, ba, operadora hau edo telefonista hau erotzen duena. eta besterik gabe aurkezpen gehiagorik gabe enhentzen dugu grabazio banaiko Con la venganza del usuario. Halo? Buenos días, usted es el titular de la línea eh, Sí, sí, sí, soy yo mismo ¿Me puede decir su nombre, por favor? Eh, Gabriel Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho eh, eh, per, eh, Perdón, señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando Sí, para... sí, eh, Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad eh, me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No, no tengo problema, señor eh, ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Honra. Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted? Telemarketing Activo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo. Pero yo le puedo Mira, garantizar... Marcela, cada vez que yo llamo a Moviselgo antes de poder comenzar cualquier trámite estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quien le chuta la pelota y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas, y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificarse. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-212. Un momentico mientras lo verifico. No, no se retire, Marcela. ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa ¿Pero, ¿Hola? ¿Señor? ¿Señor? Marcela, Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra que ocupada Bueno, ¿Don Gabriel? Don Gabriel Aló, sí Marcela, eh, eh, gracias por la espera Nuestros sistemas están un poco lentos hoy eh, cu ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Ah, lo llamo de Moiselgo Y estamos llamando para ofrecerle Nuestra promoción línea adicional En la que usted tiene derecho al uso de otra línea a Muy bajo costo ¿Usted estaría interesado, Don Gabriel? Mm, a, a ver eh, Marcela, y gracias por llamar Le voy a comunicar con mi mujer Que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa Por favor no se retire de la línea No se retire de la línea Disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece número privado 10 0 Gracias, ¿y con quién estoy hablando? Ay, con Marcela Marcela, ¿qué perdón? Marcela Restrepo Ay, no Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Moviselgo? 35-59-12-12 Ay, ah, no Eh, gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de Movicelgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones, y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola. Hemos presentado la venganza del usuario es una cadena que está circulando por todo internet con la queja muy justificada de muchísimos usuarios de los operadores de telefonía celular en Colombia. Le agradezco mucho a la gente de La Luciérnaga habernos ayudado a montarla de una manera radial para que la gente conozca ese calvario que vive todo el mundo, ¿no? Claro, lo único que espero ek ere aipatzen zuten bezeroek ba, pairatu behar izan ditugun ba, arazo horiek ez da deitzen digutenean telefonoz hotxe egiten digutenean alako konpainia batetatik eta guk, gure datu guztiak eman behar ditugu behin eta berriz gure keak aipatu batekin bestearekin eta azkenean ez nola ez diguten normalean gure arazoak konpontzen eta tiraba ause sarean aipatzeeko genena eta gure gaurko saioarekin amaitzeko. E, zukaldera joanen engaran, gure zukaldariarekin, Raquel Marti Arturekin. va avanzando el programa... ...y va avanzando el mes de febrero... ...y como todos los lunes... ...tenemos aquí a Raquel Martiarto... ...en la cocina de Raquel... ...Raquel Eso, Egunon... ...¿qué tal estás?... ...bien, Bien. estamos... ...bien... Sí. ...se va acercando ya... ...ya casi la Semana Santa... ...ya, ya, ya estamos... Que, ...a que, que vamos fecha a fecha... Vamos. año... ...pues nada... Eh, hoy nos vas a proponer algo fácil, un postre, ¿no? Eh, sí, pero muy sencillo, muy sencillito, sencillito. Lo podéis hacer con los niños Petas seguro. con requesón, pues muy bien, oye, pues nos divertimos un rato y luego pues merendamos no hay que A ver, ¿qué fuegos. necesitamos? Aparte de una pera, ¿no? Peras por lo menos Peras por lo menos <ríe> Son peras con requesón, así que peras Muy bien Bueno, vale, pues para seis peras eh, El zumo de un limón, 200 gramos de nueces trituradas Y 200, 200 gramos de requesón Muy bien Estos son los ingredientes Y, a ver, ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que elaborar ahí? Buah, esto está muy fácil. A ver, pelamos las peras, ¿vale? Las cortamos por la mitad a lo largo y les quitamos el corazón. Dejamos, en donde está el corazón, dejamos un hueco ocupando el lugar, ¿vale? Vale. Luego regamos con el lugar del corazón, del corazón, casi nada. Del corazón, eso ha quedado un poco, ¿eh? Qué romántico, oye. Va a ser, un, va a ser una merienda romántica esta la hoy. Bueno, vale, dejamos. Como no, la de mañana, porque primero habrá que comprar las peras. Eso, ah, bueno, frutería, ya pillamos aquí en Berrizar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, muchas. tenemos <risas> muchas y buenas frutas y fruterías en Berrizar. Bueno, vale. Una vez... Bueno, ya sigo con lo mío, que si no me despierto. Eso es. Estamos en la elaboración de esas peras. Va a ser más larga de lo que pensaba. Al final. Bueno, vale. Hemos pelado las o sea, peras. Hay que peras. la sección como sea, Raquel. Bueno, ahí va. Hemos pelado las peras, hemos abierto por la mitad a lo largo, le, le hemos quitado el corazón, hemos dejado un hueco en su lugar... Y, que luego rellenaremos, por cierto, y regamos con un poco de zumo de limón para que no se nos oxiden las peras. Para esto podéis usar un fish fish con limón o simplemente empaparlo un poco, coge sabor, pero bueno. Luego rebozamos la parte de abajo de las peras, o sea, la parte exterior de las peras, la rebozamos con las nueces trituradas, ¿vale? Y colocamos las medias peras en una fuente en forma de círculo con la puntica hacia el centro del plato que queda muy chulo. Y después... No, bonito va a estar, sí Sí, bonito, sí Luego a ver si en os gusta Presentación toda, toda Luego a ver si os gusta Hay falta tener tiempo también para hacerlo ¿eh? Si tenemos a los niños al lado Como has dicho Nos has propuesto que lo preparemos Que preparemos esta merienda con los niños Bueno Nos yo, va a costar pero, un rato más Yo porque no hay que tocar fuegos Yo que y, sé, hay que dejar Sí, pero y de ahí a que quede bonito Y que todo ordenado Y bien presentado Pero bueno, lo importante en todo caso Es que quede, que esté bueno Bueno, yo creo que es más Para que los mayores coman fruta Los que no tienen costumbre Se divierten igual... los niños preparando Y los mayores comiendo Comiendo, en este caso, ¿no? a ver si es verdad <ríe> Bueno, va, pues colocamos las peras ya rebozadas con, con las nueces en el plato, como hemos dicho. Ya aparte batimos el requesón con unas gotitas de, de limón para que se quede bien cremoso. Con este requesón rellenamos el centro del, del corazón, el vacío de corazón que hemos dejado y ya tenemos el plato. Pero es, es bueno hacerlo una hora antes de comer y dejarlo en la nevera una hora a reposar, porque así coge una textura más adecuada también, y, más, ¿no? y una frescura que, que le viene muy bien a este postre. Y eso es todo. Pues aunque nada, nos ha costado más de lo que, de lo nos que es. Nos has dejado ¿eh? sin siesta a preparar eh, ese nos postre. con requesón. Pero bueno, eh, llega la hora de merendar, que no es la hora que tenemos en estos momentos, algo que nos estén oyendo bueno, la comer repetición. Comer peras a mañana también está bien. Comer fruta a la mañana nomás, bien, ¿sí? ¿eh? no, también. La mañana almorzar, bien, claro hombre, sí. ¿eh? Pues muy bien, Raquel, hasta el lunes que viene es Qué ricasco como todos Ah, no, perdona, te, eh, tenemos que repetir lo de los siempre ingredientes. los ingredientes. Bueno, son fáciles. Nos hemos ido con la elaboración y aparte de las peras recordamos todo eso que Vale, pues para seis peras, el zumo de un limón, 200 gramos de nueces trituradas y 200 gramos de requesón. Pues muy bien, con 200 gramos y 200 gramos nos vamos hasta el lunes que viene. Es que ricasco, Raquel. eso regatí. Agur. Agur. Pues ya habéis visto que Jaime es, eh, vamos, una, lo de Jaime es una cosa milagrosa, como las vidas de los santos, eh, o como el Cid, que aún después de muerto ganaba batallas, eh, y es que incluso cuando no está aquí, mmm, no calla, está, sigue con, con Raquel, bueno, como lo habréis podido adivinar, eh, nos ha dejado grabada esta sección, sabiendo que hoy no iba a estar eh, con nosotros, cosa que le agradecemos enormemente, le mandamos un saludo, esperamos que este bien de lo tuyo, Jaime y eso sí, mañana estará con nosotros aquí en el 100.8 de FM, nosotros también eh, con todos vosotros, no faltaremos a nuestra cita, Caixo eh, Berriozar volverá mañana a las 9 de la mañana aquí al 100.8 de FM o a guskiplaza.net Os durarte, chincho a kizán eta ondo bici. Agur Berriozar work, sinora, work can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba Signora's dance has no title You jump in the saddle, hold on to the bridle Jump